El amor es tanta cosa a la vez que no se puede explicar y hasta resulta mejor el amar sin saber. ese amor eso que te hace liberar te hace reír o llorar Es una buena razón, o oh, qué cosa es amor El amor es un Dios caprichoso que nunca es igual El amor es sagrado y profano, es amargo y es miel El amor da la vida y la toma, es principio y es fin Es amor, eso que te hace vibrar, te hace reír o llorar, es una buena razón, oh qué cosa es amor.